Sí, hoy hemos salidos a entregar una carta abierta así a diferentes lugares que estamos vamos a recorrer y bueno y esperar esperar a ver qué por abre para poder sentarlo y, y dialogar ¿sí? Eso no hantenido eh, eh, han podido verse con el juez con el juez de la causa con musi qué fue lo que les dijo y si es también intención de ustedes poder volver a verse hoy con él Eh, no, no, nosotros ya estuvimos con él el sábado, la, al, a la tarde-noche, el sábado, eh, hablando con él, con el fiscal, ¿sí? este, y estuvimos este, una hermosa conversación con ellos, y bueno, muy muy positiva de parte de ellos, de nosotros, y bueno, quedamos ahí eh, en contacto con ellos, tenemos teléfonos de ellos, así que este, estamos en contacto con ellos, ¿sí? Ahora lo único que nos queda es hablar, Eh, con el intendente con la gente del intendente eh, bueno que a ver si él está dispuesto a hablar con nosotros este poder plantear poder llegar ahí a, a hablar con ellos sí entonces eh, estamos esperando eso nada más porque después ya lo otro lo hemos hecho así que bueno esperando que, que él disponga su tiempo y su voluntad no es cierto usted de atendernos nada más la uh -huh. eh... Hay quienes, bueno, cómo pasaron, han pasado la noche ahí, eh, cuál es la situación. Sabemos que se levantó todo un cerco perimental, que en su momento hubo un poco de tensión, sobre todo el viernes por la tarde, eh, el sábado eh, también. Pero bueno, ahora se puede decir que hay una calma y ustedes esperando ser atendidos para que alguien nos escuche ahí en el municipio. Sí, sí, y la calma está desde el sábado, desde que terminamos de hablar con el juez, con el fiscal. Porque ellos nos dieron la calma, sí, de que... Eh, hasta el jueves no hay nada y ¿sí? este eso nos dieron esa esa seguridad de que eh, está todo parado hasta el jueves este, así que la gente está tranquila eh, tratamos de mantener la calma porqueuv si bien estamos en solo de ellos pero para tratar de, de calmarlos también sí porque entran en un estado de, de desesperación de miedo y de muchas cosas que les falta para en este tiempo hemos podido hablar con ellos y puedo hablar con esto y han tenido una calma Están tranquilos, sabiendo que nosotros que vamos a tener este eh, algún movimiento de todo eso el jueves, sí pero esperamos que pueda realmente el intendente y su gente poder atendernos hoy. Uh -huh. ¿Por qué hasta el jueves, normal? Porque le pedimos nosotros que por favor nos extendiera hasta el jueves, porque el, el juez iba a empezar ya este lunes a trabajar así, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, Le pedimos, por favor, y bueno, una persona muy humana, y sí, él pudo entendernos, ¿sí? Y uh -huh. dijo que sí, que vamos a esperar hasta el jueves todos. Y bueno, vamos a esperándolo, mamá. Bien. Eh, eso es lo que les dio de garantía el juez. Eso, sí, sí, sí. Bien. ¿Sí? La idea de hoy es entregar esta carta, esta nota, a, a, al Intendente, poder entrevistarse y con alguien más, con alguien de gobierno provincial, algo. Al organismo del gobierno y a ustedes también, obviamente, para que ustedes puedan acceder a leerla. Uh -huh. Bien. Bueno, eh, estaremos en contacto, vamos a estar ahí atentos a lo que ustedes puedan ir dando hoy. Y bueno, desde ya, muchas gracias, Norma. Abrazo grande. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.